Eh, al menos lo, lo pensaba hoy hoy por la mañana vamos a tomar eh, sí. vamos a tomar la referencia de que hoy sí. tengamos que que salir a jugar el Super 8 ¿sí? Pero es, un, es un ejemplo nada más ¿eh? sí Regata San Martín de Corrientes no, Sería uno de los partidos De cruce directo de cuarto de final de eliminación directo. Quimza Estudiante de Concordia sí, ¿Alguno piensa que los amigos de Santiago del Estero No van a llenar el estadio no, de Ciudad? No, yo, yo lo lleno Pero revienta Y regata también Pará, porque además en la zona sur, por ejemplo hoy, sí. sería Obras-Peñarol. ¿Alguno piensa que no van a venir 1.500 de Mar de Plata a ese partido definitorio? ¿Y que no va a ir gente de Obras? Va, va a estar lleno el estadio. Argentino es Junín-Quilmes. Va a estar lleno Con el estadio. Con la chance, si es que se permite en Junín. Pero pongo el ejemplo hipotético. ¿Por qué? Porque hasta en la zona sur se sí. da la chance de que en este primer cruce sí. haya Clásico de Mar de Plata. Claro. Mirá qué lindo que es este torneo. Pero es hermoso en este formato. ¿Y este es el nuevo formato? En este formato. ¿Está reglamentado? Escuchá, cabeza de termo. Ayer <risa> discutimos los dos porque yo soy otra cabeza de termo. No, pero yo lo que quiero dejar... En es... este formato, en el formato de localías, en este formato, yo lo que digo es, es muy difícil llevar un cuadrangular a un lugar donde no hay ningún equipo que tenga la hinchada ahí. Eso es lo que yo digo. Un, eh, eh, no un cuadrangular. Y pero de alguna manera cuadrang... tiene definir. Esperá, y bueno, y bueno, lo podés... No, eh, lo puede definir como lo está jugando. En este formato a mí me encanta esto y yo coincido todo con vos. Esta primera parte que vos me acaba de mencionar, es, yo coincido plenamente con vos. Se van a llenar todas las canchas, Y van a ser todas finales, Partido de decisivos, playoff. Va a explotar cualquier estadio. Eh, es, sí. es, es, perdés si El... te vas a tu casa. Y cobrás, perdés si te vas a tu casa y cobras un premio. Y claro, y cobrás un premio. Y dentro del mínimo de puede ser de 20000 20000 pesos y dentro 20, pesos. de los 10000 pesos protocolos contractuales no sí. gastas cero cero no gastas Mejor dicho, no gasta el que tiene que viajar a esa eh, localidad a jugar. A mí me encanta eso. Y después lo tiene que definir de alguna manera, bueno, y no me parece desacertado el formato de definición. Tenemos a alguien enganchado. Bueno, ¿Eh? Gerardo Montenegro, ¿cómo te va? Buen día, Matías Traverso, Fabián Pérez, te saluda Kesis. Buen día, Fabián, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y acá, siempre apasionado con el basque, con lo que nos gusta, y, y bueno, con, contando un poquito las cuestiones de nuestra Liga Nacional. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, trabajando. Trabajando con las múltiples tareas que, que me toca tener. En el sí, polio, la tenés livianita, Gerardo, la tenés livianita. Tengo... Sí, hoy tenemos sesiones así que estoy aquí en el Senado. Este... Sí. Bueno, estábamos hablando un poquito del Super 8 hubo una reunión bastante positiva ayer en, en la asociación de clubes con con la gente de Proenter, contanos un poquito qué pasó, qué se resolvió cómo está encaminado el Super 8, cuáles son las variantes mira la verdad que no te podía informar sobre ese tema porque yo no he participado de esa reunión este, creo que ha participado Fabián eh, yo decimos que está reuniendo hoy cuando termine este la, el trabajo que tengo y pero tengo entendido de que bueno que, que estamos pronto a tomar definiciones respecto a la organización del Super 8 bueno eh, y Kinsa es una de las sedes que estaría dispuesto en el caso de un plan B eh organizar el evento si sí, yo tengo tengo la sensación de que es muy probable que nosotros tengamos que organizarlo en el sentido de que por el tiempo que siquiera para organizar este Super 8 nosotros habíamos manifestado ya al el año pasado la intención de hacerlo porque Kinsa cumple 25 años de su fundación y con motivo de estos festejos queríamos organizar ese torneo pero al comienzo no no pudimos avanzar porque la verdad que no nos pusimos de acuerdo porque era bastante costoso como lo planteaba la empresa y bueno ahora sí si es que esto no va a ser posible bueno nosotros eh, manifestamos ya nuestra predisposición a por supuesto con todo lo que esto implica, ¿no?, que estamos a 30 días, de un poquito más de, sí, sí, de 30 días, digamos. Sí, sí, de, de comenzar de, el evento. De organizarlo y, bueno, si lo hubiésemos hecho, yo siempre vengo planteando, este en las reuniones que venimos teniendo el año pasado, analizado sobre el tema del Super 8, yo venía a plantear siempre que al inicio del torneo tenemos que tener decidido la sede, eh, directamente, eh, para que el organizador tenga todo el tiempo para trabajar. Pero bueno nos encontramos con que había un contrato que hay que respetar y que a partir de ahí bueno pedimos la oportunidad de eso que lo organicen y me parece que nos dan el tiempo y con la avención que tenemos nosotros para esta temporada así que nosotros, nosotros estamos dispuestos a hacerlo ya le manifestamos a la mesa ejecutiva y no sé qué qué estoy para resolver y cómo van a terminar esta estas este conversaciones que están llevando adelante con comprends ¿Y por qué no se puede anunciar la sede en este caso, como vos, como dirigente de la asociación de clubes, eh, lo, lo venís manifestando desde hace tiempo en el arranque de la fase regular? ¿Cuál es la problemática que ocurre en el medio para que esto hoy eh, no solamente pueda llegar a truncar las chances de que Kimsa lo organice como quería hacerlo, como bien lo manifestás vos, la Gerardo, regata, o no la de regatas, con tiempo, eh, para llegar a esta situación? De, de estar, porque en realidad el torneo comienza el 10 de el 10 de diciembre la definición arranca más adelante sí, claro. pero el Super 8 dentro del calendario comienza el 10 de diciembre, hoy eh, ¿cu ¿cuál es el motivo por el cual no se puede saber a ciencia cierta dónde se va a jugar Gerardo? bueno, justamente porque quienes tienen los derechos de organización es esta empresa que hizo un contrato por por varios años con, con la gestión anterior que nosotros manifestábamos de que no no nos parecía que había que hacer un contrato de esa manera, nosotros solo que hemos hecho es respetar y dar esos son los que me que organizar y, y bueno, ahora nos han comunicado de que bueno, le han sido inconvenientes que eran naceros y tenían previsto hacerlo ellos eh, no, han, no no pueden realizarlo. Bueno, entonces, por supuesto que, que hay clubes de la liga como Real Salt Lake y son los ciertos clubes más que pueden tener la, la posibilidad de organizarlo. Lo que nosotros venimos planteando de que creo que todos los años tenemos clubes que eh, al inicio de temporada ya tienen planificado, seguramente quieren organizar el Super 8. Si damos tiempo para trabajarlo, lo pueden hacer. Claro, como, como dirigente de, de no te pregunto como dirigente de kimsa eh, te pregunto como dirigente de claro. la mesa ejecutiva de la liga nacional de básquetbol sí. eh, para que esto ocurra qué crees que tiene que, que, que pasar como porque te quiero preguntar no a ver cómo llegan a estructurar alguna solución provisoria para que se juegue de la manera más normal y lógica este año a futuro qué es lo que al menos vos como dirigente vas a proponer que ocurra Bueno, a futuro yo quisiera que se cambie justamente este... Lo primero que tengamos te definido el inicio del torneo es donde se juega el Super 8. Primero que este... En este caso este formato es interesante y nosotros lo habíamos planteado. De que... Jugar, digamos, con este con este formato de una primera eliminación, con la localidad para los mejor ubicados, como un premio, obviamente, a la campaña que han hecho. Eh, y luego que... Y por la cuestión de cosas también y llegaba a una definición de una semifinal en una sede determinada. Entonces esto facilita aún más, obviamente, el tema de costos y también de lo que de lo que significa como difusión de la Liga. O sea, nosotros vamos a tener varios partidos televisados que seguramente con la localidad van a garantizar un público importante en las canchas de aquellos equipos que tienen mejor ubicación. este Y desde ese punto de vista que lo venimos sosteniendo nosotros, así como está organizado el Super 8 de en donde jugábamos dos partidos, tres partidos, otros no son televisados el formato anterior para nosotros eh, cambiarlo y estábamos de acuerdo con este formato ahora lo único inconveniente que ha surgido es obviamente es una cuestión de de punto de vista ¿no? nosotros eh, si, si cedemos todo derecho a una empresa, una empresa tiene todo el derecho a planificar el acuerdo a su económica si lo organizamos nosotros como liga nacional vamos a priorizar obviamente no la cuestión económica la cuestión deportiva este que, que lo que lo que conviene digamos a, a la liga nacional como como producto vamos a privilegiar eso entonces eh, y terminamos ha sido varios ah, muchos años hemos terminado así a última hora ya nos han pasado con otras empresas que tengo entendido terminamos a última hora recuriendo los clubes que de pronto económicamente pueden enf enfrentar este desafío claro que todos sabemos que económicamente seguramente no va a ser restable. Pero sí, deportivamente, como siempre los dirigentes, ponemos primero los deportivos. Esto lo sabemos todos. este Hay clubes que sabemos que capaz que con su proche económicamente no vamos a ganar nada o perder plata a veces, pero sí privilegiamos potenciar la plaza, eh, tener la posibilidad de lograr un campeonato, que son cuestiones que tienen que ver son deportivas digo creo que la liga Nacional la lo mismo tiene si nosotros deberíamos tomar la organización pero es un tema por supuesto a discutir con entre todos sí sí a mí el, este la primera parte me, me, me parece bien y yo creo que lo, lo está, está, está mejor me parece que es inviable en la argentina eh, no, no, lo, no lo pienso de ahora lo pensaba en su momento también no por ahí sacando que venga una una un, un gobierno una provincia Este, un municipio, un estado eh, o alguien del, del palo del privado, pero que, que venga con reales intenciones de invertir mucho dinero, llevar ocho equipos eh, a cualquier punto del país eh, es un costo realmente elevado me parece que de esta manera se hace mucho mejor este, incluso yo soy de la idea de que la semifinal y final tendría que ser más corta, o sea tendría que ser a, a dos días, un fin de semana, un Final Four los dos primeros partidos el primer día los dos ganadores juegan y, de, y los dos perdedores juegan y ya se acabó el torneo para que no se haga tan eh, tan inviable, y me parece bien lo de la lo de premiar aquellos equipos que, que hayan hecho las cosas bien en cada una de sus regiones y comparto con Matías eh, que vamos a tener estadios si se llega a dar alguno de los en todos los partidos vamos a tener estadios a reventar en ese playoff porque es, es una etapa decisiva eh Entonces, más o menos, ¿qué tiempo crees vos, Gerardo, eh, independientemente de no haber participado en la reunión, que va a quedar definido esto, esta semana, la semana que viene? Yo tengo yo tengo entendido que esto va a resolver, se va a resolver, este hoy, hoy eh, creo que sí, hoy se va a resolver, jamás hasta la mañana pero no creo que pase esta semana que se destina la sede, digamos. Claro, ¿y cuánta chances bueno. tiene Regatas? ¿Cuánta chance tiene Kimsa? ¿Cuánta chance tiene Obras? Eh, igual igual chance, digamos. Capaz que por bueno, ahí yo siga apelando que Kimsa nunca organizó su procho, eh, por ejemplo, o de pronto que, bueno, tenemos este tenemos la el un, un hecho que, tiene que ver con la historia nuestra de la fundación del club que claro. de pronto puede ser de que esto tenga algo componente digamos hacia nuestra institución, pero bueno, es lo que yo voy a plantearle a los muchachos, claro. Este o sea que bueno, vamos a ver, yo creo que estamos en igualdad de condiciones y eh, y a donde a, ver, a donde yo Galicia la idea es que ¿Qué? que se la, la haga que sea el mejor Super 8 de los últimos tiempos por lo Seguro, menos. seguro, seguro, seguro. Mejor que la anterior. Seguro. Vamos a hacer un poco más. El anterior tuvo organizado lo que el, no tuvo mejor, fue gente. Mejor ¿no? mejor anterior, digamos. Claro, lo que no tuvo fue gente, pero estuvo bien organizado, eso la verdad es que estuvo bien organizado, estuvo no, bien no, sí, eh, por eso digo que sea mejor, lo estoy lo estoy marcando, estoy marcando en, en algo global, porque ha sí, habido sí, hecho sí. positivo y había hecho que no tanto, Entonces, Perfecto. La idea es que tratemos de de, de mejorar. Porque Gerardo, te digo, te llevamos... decimos que queremos mejorar no quiere decir que lo tiro y todo malo, no, significa no que, no, que si no, te cuenta mejorable. Obviamente, llevamos a otro tema, eh tener una pregunta más o no. Te llevamos a otro sí. tema. El tema eh, estuvieron reunidos hace poquito y a vos te tocó vivirlo de, de cerca porque es eh, eh, es amigo tuyo y es es de, de Kimsa, estuvo el, el arquitecto Luna, el arquitecto Cortés reunido con los clubes del TNEA este la comisión de infraestructura por el tema de bueno de mejorar los estadios del tenía para aquellos equipos que, que asciean una vez que termine el campeonato de la liga nacional eh, ¿Cómo lo ves eso ves que los equipos van a poder cumplir eh, que las que las reformas que se le pidieron eh, son muy exageradas que no todo el mundo va a poder estar en condiciones yo creo que nosotros tenemos que entender que estamos en situación de crisis Eh, que evidentemente en todos estos tenemos clubes que yo conozco que han competido en el TN justo con 15, que lamentablemente están está utilizando las mismas condiciones de hace más de 10 años o sea que quiere decir que como veníamos sosteniendo eh, tenemos un torneo que es competitivo pero que lamentablemente es deficitario y esto va en contra de las instituciones muchas veces para poder mejorar sus instalaciones e invertir porque ponemos siempre los dirigentes más esfuerzo obviamente en defender de la categoría o o en potencial deportivo y, y vamos descuidando y como organización nosotros tenemos que ver de qué forma eh, cambiemos eh, cambiemos digamos este de aquí a a diez años en realidad hacia otra entonces un tema para nosotros si queremos hacer un aporte a, a, al basque general digamos como como disciplina deportiva siempre pensando en mejorar no estamos diciendo que lo anterior ha sido todo malo estamos diciendo que queremos siempre que aspirar a más y creo que en el sentido de este positivo que tomemos la real dimensión nosotros de la problemática que todos también entendamos eh, que estamos en crisis y entre todos vamos a comenzar a, a trabajar para para ahí este mejorando, ¿no? Es decir, que me parece positivo primero que que tengamos una que tengamos un real conocimiento del panorama de, de estado en que estamos en las dos categorías. Y luego, bueno, salgamos a golpear puertas porque yo creo que Vaya ah, que es un deporte profesional. Todavía tenemos mucho de amateurismo en lo que significa el trabajo diligencial y también eh, en lo que nos eh, en, en potencia además de producto para que sea rentable para para, para el crecimiento de la institución. Y bueno, tenemos que estar golpear puertas, tenemos que golpear las puertas de los gobiernos nacionales y provinciales y hacerles ver la importancia de que ellos también se puedan colaborar en infraestructura, todo lo que eso implica potenciar este un deporte como el básquet ¿no? Eh, que es una lástima que de pronto no podamos despegar, que estemos ahí, sintamos que estamos estancados. Eh, y si de pronto, hasta que salgamos adelante, tenemos que también apelar a, a, a la Secretaría de Deporte de la Nación y hacer saber la realidad de que De que tenemos inscisiones o, o tenemos provisos, que no tenemos estadios adecuados. Y si mañana el nuestra confederación quiere organizar, el, no sé, o si sea, es de bueno, panamericano o de lo internacional, no lo puede ser, ni menos diplomático, o no tenemos los estadios adecuados. Así que también hay que hacer un planteo político de esta situación. Nosotros como dirigentes de la Liga, también tenemos que a, llamar la atención sobre este tema, por lo menos desde mi punto de vista. Eh, se está trabajando también con eh, las entradas este unificadas no para poder tener un real control de eh, bueno de la cantidad de espectadores que van y, y hacer un, un estudio de mercado eh, más certero verdad Sí la idea que básicamente con que está trabajando actualmente en las, en las nuevas condiciones es ver de qué manera podamos potenciar el trabajo de, de cada de cada club y cada institución con ideas con aportes y en este caso se está haciendo esta propuesta, que consideramos que va a ser positiva, eh, y así como esta, bueno, vamos a seguir avanzando. La verdad que nos sentimos comprometidos en... en, este, en realizar, en salir a desfallar el trabajo de los dirigentes, porque esto es lo que siempre nosotros sostenemos, ¿no? La verdad que todo esto, la Liga, la Liga Nacional y, y este, existe y, y continúa y avanza... ...por el gran esfuerzo que hacen todos los dirigentes... ...tanto del TENIA como de la todos los clubes... hacen un gran esfuerzo realmente... ...y nosotros... ...que formamos parte de, de esa diligencia... ...sabemos el esfuerzo que hacen... ...así que vemos desde de la gestión... ...de qué manera vamos a, a potenciar el trabajo de ellos... ...porque esa es la responsabilidad que tenemos. Gerardo, el presente de tu equipo... ...es muy bueno... ...batiendo múltiples récords... Eh, muy cerquita de regatas teniendo una identidad de juego que es muy buena que evidentemente por allí fue la apuesta y lo han conseguido a corto plazo lo que me gustaría es si se sentaron a pensar y a analizar cómo ha transcurrido lo que se ha jugado hasta el momento de la Liga Nacional con este nuevo formato de juego y conocer tu opinión Mirá, la verdad que yo, yo soy en ese sentido, sinceramente este soy de, de analizar una vez que termine, digamos, la, la liga eh, todo el año, porque de ahí vamos a tener un programa más este, preciso, digamos, de, de hacer un, un análisis, de decir, eh, en, esto es un positivo, esto no tanto, y el año que viene había que hacer estas colecciones, pero me parece que todos tenemos que tener, es decir, todos tenemos, todos debemos asumir la de jugar de esta manera, uh -huh. hemos asentado a jugar de esta manera, bueno, ahora tenemos que salir y jugar de esta manera. Termine el torneo, nos sentamos, bueno, ahí estamos, ¿verdad? Que o los técnicos opinan, los jugadores opinan, opinamos los dirigentes, opinan ustedes también. Al final del torneo, cuando termine todo y ahí nos damos cuenta qué o quién sí ha sido positivo y y, y qué no ha sido positivo. O sea, la verdad que decirte que estaba muy bien, como dijiste que el negativo, está apresurado, sinceramente. Eh, y además quiero cómo te puedo decir, este, muchas veces también en, influye en nuestros análisis de la, las pasiones deportivas lo ¿no? capaz que si entramos esto con una campaña mala empiezo claro. a buscar y creo que la organización hace que te último y no realmente que me he equivocado yo en el equipo que si yo claro. cualquier cosa digamos generalmente cuando estamos okay. en el momento de competencia no tenemos la claridad para hacer un análisis lo suficiente nos dejamos llevar por la pasión eh, no es mi caso desde por suerte el tiempo que eh, tenía un inicio de temporada positivo pero en realidad eh, lo tenemos que ver eh, desde lo individual y luego desde lo colectivo no o sé sea, de qué forma si si esto a nivel colectivo al, al, a la a la liga digamos la ha potenciado seguro, o no, es un formato seguro. y todavía nos está este más de la mitad de la temporada y, y nosotros todavía tenemos otros desafíos a nivel de organización de lo que tiene que ver con el marketing la publicidad de la comunicación Eh, que lo vamos a poder llevar adelante por el contrato que, que realizamos sellamos con con Dicepora a partir del año que viene. Y bueno, y eso también va a contribuir a potenciar este a la organización. Hay algunos indicadores que manifestaban los muchachos. Sí. Por ejemplo, respecto de que bueno, que te, al tener este este sistema de juego que para que estamos casi en los 7 días estamos jugando 5 promedio, poner los 4 días, 5 días y tenemos más visitas en la página tenemos un poquito más de presencia en los medios eh, y nos, la verdad que nosotros queremos potenciar aún más bueno, después también puede haber algunas cuestiones y lo, lo del Super 8 es, es una, una eh, lo del Super 8 es una manchita, eso no hay duda la verdad una manchita pero que cabe eh, digamos cabe aclarar de que es una situación que nosotros le damos lamentablemente uh -huh. eh, lo que sí eh, vamos a tomar la decisión ya O sea, nosotros hemos sido respetuosos y un contrato. Ahora, esto y demorado el tiempo que corresponde. Entendemos, entendemos cualquier situación que puede pasar una empresa. Ahora nosotros como organización, hasta aquí llegamos y creo que es el límite. Y esta semana definimos la, la ¿Qué marchita. ¿Qué es lo que antes, va cuando, cuando se organice el Super 8 y a ver cómo fue, para mí. Y Ahora también la marchita la vamos a analizar, el, la final... Ve cómo estuvo, digamos. Claro. ¿no? Y naturalmente Ahora, también no tenemos sí. decías vos también pensándolo a futuro, en lo que serán futuras organizaciones, como por ejemplo que vuelva a ser, eh, como lo manifestabas anteriormente, organizado por la por la asociación de clubes o por algún club interesado. Me gustaría, antes de despedirte, eh, que nos cuentes de tu Quimsa la situación de Marcus Melvin a hoy. Nosotros tenemos entendido que tal vez no, no volvería y que buscarían a otro jugador en lugar de Melvin. Eh, esto... Sí, nosotros en ese tema hemos hecho la, la presentación las migraciones apelando la resolución por la cual no lo dejan ingresar al país. Bueno, ustedes saben cómo es el trámite este tipo de trámites. A veces tiene un tiempo eh, que se toma, obviamente, en este caso migraciones para resolver la apelación y nosotros ya como institución a votar el límite digamos esta realidad o hablamos con el técnico con el representante no sé creo que va a resolver este ligaciones con este tema pero nosotros esta semana tenemos que salir ya a contratar un jugador porque queremos este operar digamos para pero ser no, más no, competitivo lo no vamos, no, no vamos a continuar esperando porque la espera puede ser larga y nosotros, la verdad que ya no el límite máximo que podríamos es este esperamos hasta aquí, no hay resolución no tenemos claro cuando lo van a resolver entonces estamos ya con la cabeza en que vamos a incorporar otros ángeles Gerardo Montenegro, senador nacional muchísimas gracias por el contacto, queríamos tener un poquito de información de primera mano vicepresidente de la asociación de clubes hombre fuerte de Quimsa un abrazo enorme y el gusto de charlar contigo bueno, muchas gracias y bueno, espero si lo hacemos en Santiago Van a estar muy bien recibidos, Como siempre. Al que hagan fuerza ustedes también para que vaya a no Santiago. No tenga ninguna duda, no, yo, estoy, bueno. pues yo por lo menos, yo te digo la verdad, yo por lo menos Santiago y Corrientes estoy a, a full que vaya ahí, no tengo ninguna duda de eso. Bueno, parece muy bien. Abrazo chau, bueno. chau, Nos vemos, un abrazo, chau, chau. Gerardo Montenegro, bueno, hombre fuerte de 15 sección de club.